Euskal Herria y su ciudadanía viven momentos esperanzadores en los cuales se apuesta decididamente por dar una solución democrática al conflicto que vive este pueblo con los Estados, español y francés, y alcanzar de esta manera la paz y la libertad. En este contexto y ante esta apuesta política, el Estado español ha tomado la decisión de torpedear cualquier proceso democrático que desbloquee la actual situación de confrontación. Es ahí donde enmarcamos, por ejemplo, la última redada contra jóvenes acusados de militar en Segui en noviembre del 2009. Estamos convencidos, estamos convencidas de que este tipo de ataques continuarán. Tratarán de condicionar la actividad política de amplios sectores de la sociedad, tratando de anular también el trabajo político, social y cultural de la juventud, quizás el sector más desprotegido y más vulnerable. Por ello... Nos comprometemos públicamente a hacer frente a estos ataques y a defender los derechos civiles, humanos y políticos de las personas afectadas por la represión.